4. Oye Luisa, ¿quién es ese chico tan guapo? Ese. El alto de pelo largo y rubio. Sí, que lleva barba y es muy intelectual. Pues ese es Luis, mi hermano. Es guapísimo. ¿Cuántos años tiene? 23. 5. Buenos días. ¿Es aquí la inscripción? Sí. Eh, sus datos, por favor. Nombre. Bárbara de la Vega. Nacionalidad. Mexicana. Domicilio. Avenida de la Paz. 8. ¿El número de teléfono? 5, 2, 8, 7, 7, 1, 2, ¿Estado civil? Soltera. ¿Edad? 26 años. ¿Estudia o trabaja? Trabajo. ¿Profesión? Médica.